Las unidades educativas que vamos a, se van a beneficiar con textos guías son 34 unidades educativas. ¿no? Vamos a entregar textos guías, que el texto está enfocado de dos maneras, que tiene que ver uno con el empoderamiento personal en la persona ya este sea niño joven o adolescente en este caso estamos trabajando con estudiantes de quinto y sexto de primaria con y primero y segundo de secundaria cuando hablamos de empoderamiento personal hablamos de que en, el, en la primera parte del texto tenemos que ver mucho enfocamos en la emoción en el sentimiento en las decisiones en los sueños en las metas cómo decir no a la presión de grupo cómo controlar la rabia por ejemplo en estas edades en ese, en esa primera en parte del texto no, nos enfocamos de esa manera. Y en la segunda parte ya hablamos lo que es el tema de las drogas legales e eh, ilegales y las consecuencias que tiene esta droga eh, en la cuestión biopsicosocial, o sea, en la sociedad, eh, en tu cuerpo, ¿no? Y, y en la sociedad de cómo influye cuando una persona eh, consume droga y se hace y se hace drogodependiente, ¿no? Entonces, de esta manera creemos de que vamos a fortalecer, vamos a, vamos a tener tal vez una sociedad más amigable, porque nuestros... Nuestros estudiantes de, de quinto y de sexto que están entre 12 años, 13 hasta 14 años, los de segundo, de secundaria, en un futuro ellos van a ser personas de que van a tomar decisiones también en nuestra sociedad. Prácticamente es nuestra, nuestra, nuestra sociedad, nuestra parte de nuestra ciudad más importante que tiene nuestra ciudad de Montero. Por eso que nuestro gobierno municipal viene trabajando y, y de hecho ahora hace la entrega de estos textos guías. Siendo de que ya de principio de año, o sea, el primer semestre ya se ha hecho actividades de movilización. Hemos tenido, por ejemplo, la maratón por una familia feliz. Hemos tenido la visita a hogares en el Dígito 4. Hemos llegado a más de 3.000 hogares. Eh, tenemos, hemos hecho charlas magistrales. Pero ahora nos vamos a enfocar de manera más específica. O sea, de lo general a lo específico. Lo específico para nosotros es trabajar en aula. El profesor, en no más de 15 a 20 minutos, va a desarrollar un tema. Y eso va a permitir de que... La, la formación en cuanto a actitud, ya sea una actitud positiva que debe tener, estos textos van a permitir eso, ¿no? lograr eso, de que tener unos buenos estudiantes con actitudes positivas.